Según Gusti, Gusti, y bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Ratia. Ahora mismo eh, tenemos 7 grados de temperatura en eh, Berriozar en este 20 de abril, viernes eh, y parece ser que mmm, la cosa no va a cambiar demasiado. Vamos a tener temperaturas máximas de hasta 13 grados en el día de hoy. Temperaturas que ascenderán hasta los 15 en el día de mañana y eh, para los próximos días también no se prevé un ascenso de temperaturas demasiado acusado. En cuanto a las lluvias, pues eh, para hoy y para mañana eh, las previsiones nos dicen que seguirán las lluvias y no así para domingo y lunes aunque los cielos seguirán nublados Y hoy tendremos un programa muy musical, eh, queremos echar un, la vista atrás, eh, hablar de la coral El Carrequín que sigue adelante con su, las celebraciones de su 25 aniversario y este mismo sábado tendrá lugar un concierto en la Escuela Mendí Aldea en el que participarán eh, tanto el primer director que tuvo la formación eh, como otros eh, cantantes, otros directores que han pasado por ella a lo largo de este de siglo, nosotros recordaremos la entrevista que le hicimos a Juana Razkin de la Coral El Carrequín, en la que nos desgrana toda la historia de la Coral y también eh, los proyectos que están llevando a cabo durante este año para conmemorar ese 25 aniversario. Y tendremos otras muchas cosas que contaros, muchas noticias que hemos preparado para nuestro boletín informativo al que daremos comienzo en breves instantes. Así que quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o si nos seguís por internet en eguzquiplaza.net Vamos a comenzar como siempre con ese boletín informativo, ese Perrión noticias cuando son las 9 y 7 minutos de la mañana. Y como hemos avanzado, comenzamos ya con nuestro boletín de noticias y lo hacemos como siempre con las relacionadas con Nafarroam. Detenidas 14 personas por supuestos desórdenes públicos durante la huelga del 29M. Un total de 14 personas, entre ellas 7 menores, fueron detenidas ayer en Pamplona y Comarca, acusadas de provocar desórdenes públicos el pasado 29 de marzo durante la huelga general. Los menores, tras declarar, fueron puestos en libertad. En cambio, el resto ha pasado la noche en comisaría hasta que pasen hoy a disposición judicial. Los arrestos fueron realizados por la Policía Nacional y la Policía Municipal en diferentes barrios de Pamplona, como La Riochapea, Casco Viejo o Mendillorri. ...y también en Burlada y Muruastrain, en la Cendea de Cizur. Las detenciones se llevaron a cabo en los domicilios, en los lugares de trabajo y en los centros escolares... ...según contaron diferentes organizaciones políticas, sindicales y entidades sociales... ...que se dieron cita ayer en el Hotel Tres Reyes para denunciar este hecho. Los convocantes de la comparecencia de ayer señalaron que actuaciones policiales... ...como la de ayer en Pamplona no tienen cabida en una sociedad democrática... En cualquier lugar del mundo donde impera un mínimo sistema de libertades, las autoridades policiales y judiciales envían citaciones para proceder a la toma de declaración de las personas acusadas de cometer hechos como estos, según leyó en castellano Elena Lacabe y en euskera Izaskun López. Ambas representaron a las organizaciones convocantes o que apoyaron la huelga del 29M, Lab, SK y CGT, miembros de la Asamblea de Parados, del Movimiento Eleac, de la Plataforma contra el TAP, de movimientos ecologistas y miembros también de la izquierda Berchale, entre otros. Eh, todos no han podido venir por haber sido una convocatoria apresurada, según indicó el coordinador del Lab en Navarra, Igor Arroyo. Y eh, seguimos en, eh, con cuestiones judiciales. El Tribunal Supremo confirma la pena de 22 años para el inductor del asesinato de Cordovilla. El Tribunal Supremo confirmó ayer esa pena de 22 años de prisión impuesta por la Audiencia de Navarra al inductor del crimen de, Cord de Cordovilla, José L.L., quien había sido denunciado por la víctima en un procedimiento judicial anterior, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La sección primera de la audiencia condenó en febrero de 2011 a penas de entre 20 años y 6 meses y 22 años y 2 meses a 5 procesados por el asesinato el 25 de abril de 2009 de Yamilet Giraldo, en dicho municipio navarro, en Cordovilla. La víctima recibió días antes una cita falsa en la que le solicitaban sus servicios de esteticista en un domicilio. El día de la cita, que el 25 de abril, Yamilet recibió nueve disparos en presencia de su hijo de 13 años de edad. Cuando ambos bajaron del vehículo para atender el servicio es cuando ocurrió el asesinato. Y nos alejamos de la comarca de Pamplona para eh, irnos hasta la fiesta, una de las fiestas que organiza Sortzen este domingo en La Raga. Eh, se reivindicará el derecho a poder estudiar en Euskera en su propio pueblo. Estudiar en el propio pueblo o barrio es un derecho básico, pero más de 1.400 alumnos navarrios lo ven conculcado diariamente porque han optado por hacerlo en Euskara. Tienen que realizar anualmente 5 millones de kilómetros, el equivalente a 13 viajes a la luna. Este domingo, en La Riaga, celebrarán de la mano de Sortzen y Casbatúaz una fiesta para reclamar al gobierno de Navarra que acabe con este Éxodo lingüístico en pleno siglo XXI. La jornada festiva del domingo comenzará a las diez y media de la mañana con una recepción en la plaza. Se homenajearán a Arancha Asian y Víctor Marturet, un reconocimiento que ellos hacen extensivo a todos los padres que han optado por la enseñanza en euskera. A lo largo del día habrá un amplio programa festivo. Y pasamos ya a las noticias de Berriozar. Lo hacemos de la mano de la coral El Carrequín, que mañana celebrará su pasado. Eh, en pleno auge de las celebraciones del 25 aniversario y bajo el lema Irá, gana, oraña, etá, angueroa, pasado, presente y futuro, eh, se celebrará este concierto especial y también otras actividades como una exposición fotográfica y un vídeo recopilatorio. En enero ya organizaron una concentración de coros para celebrar el presente de la formación y ahora quieren hacer lo propio con su pasado. Para ello, este sábado ofrecerán un concierto en el que participarán su primer director, José Germán Antón, y otros directores que han pasado a lo largo de los 25 años de la coral. Asimismo, cantarán Berrios Tartagrias, que en su día formaron parte del grupo y en el concierto además estará compuesto por canciones significativas de cada época, cada etapa de la coral y que se han preparado con especial interés. El concierto comenzará a las 7 de la tarde, pero antes, a partir de las 5 y media, podrán verse una exposición fotográfica y un vídeo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 Y otra cita para los amantes de la cultura. Berriozar acogerá la tercera edición del Hacharen Egunam. La asociación Hacha, dedicada a la promoción de la poesía en euskera, celebrará su día en Berriozar por tercera ocasión consecutiva. Siguiendo la tradición establecida en ediciones anteriores, se llevará a cabo un recital poético-musical en la Biblioteca Pública de Berriozar a partir de las 7 de la tarde. En él tomarán parte, entre otros, el poeta Berriozar Berriozartagriamik. Miquel Valenciaga y el responsable de la asociación hacha, el Semperetagra, Agustín Zamora. Organiza la asociación Zorroca con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar. Y si hablamos de citas, no podemos dejar de mencionar el viaje que ha organizado el Gas Ecu a Barcelona y PortAventura para los días 28, 29 y 30 de abril. El Servicio Juvenil del Ayuntamiento de Berriozar, en colaboración con el de San Adrián, han organizado un viaje a Barcelona y PortAventura para finales de este mes. En concreto, desde el 28 al 30 de abril, el viaje está disponible dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años y tendrá un precio de 120 euros. Para obtener más información o para apuntarse en este viaje podéis acudir al Lecu en horario de tarde todos los días de lunes a viernes. Y como siempre, esta sintonía nos indica que hablamos de deportes, en concreto del Berriozar Club de Fútbol. Os ofrecemos los señalamientos para este fin de semana en cuanto a fútbol masculino. Comenzamos por el equipo de primera regional que jugará en Alsasua contra el equipo local el domingo a las 5 de la tarde. El equipo juvenil tiene descanso este fin de semana, no así el cadete A que se enfrentará al Don Esteve en Santo Esteban el sábado a las 12 del mediodía. El cadete B tendrá como rival al San Ignacio el sábado a las 11 y media de la mañana en Berriozar, mientras que el infantil A se enfrentará al Inter Pamplona el sábado a las 10 y media en Tajonar. El infantil B hará lo propio contra el San Jorge el sábado a las 10 de la mañana en Berriozar. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional femenino tendrá como rival a la peña Azagresa el sábado a las 4 de la tarde en un partido que se jugará aquí en Berriozar, igual que el equipo de Boscos que tendrá como rival al mutico Alaya, que el equipo femenino de fútbol 7 tiene descanso este fin de semana. En cuanto a fútbol 7 masculino... De recordar que tenemos cuatro representantes de Berriozar: el equipo de fútbol 7A, el B, el C y el D. En cuanto al equipo de fútbol 7A, tendrá como rival a la Maya en un partido que se jugará el sábado en Berriozar a las 10 de la mañana. El equipo de fútbol 7B se enfrentará al Don Esteve en Sante Esteban el sábado a las 10 de la mañana también. Y el equipo de fútbol 7C se enfrentará al Lezcairu en Berriozar el sábado a las 11 y cuarto. Por último, el equipo de fútbol 7 TD tendrá como rival al Teresiano el sábado a las 9 y media de la mañana en Orcoyen. Y terminamos con los señalamientos de nuestros equipos de futbito. El Berriozar A jugará contra la Icastola Paz de Ziganda el sábado a las 12 del mediodía en Villaba. El Berriozar B hará lo propio contra el Bedruna el sábado a las 11 de la mañana en Berriozar. El Berriozar C jugará contra el Irabia el sábado a la 1 en Berriozar. Mientras que el Berriozar D se enfrentará al Mendillorri el sábado a las 11 de la mañana en Mendillorri. Berriozar E tendrá como rival a Teresiana. El sábado a las 12 en el colegio Teresianas, mientras que el Berriozar F hará lo propio contra el Burlades el sábado a las 12 aquí en Berriozar. El Berriozar G se enfrentará al Beriain el sábado a la 1 en Beriain, mientras que el Berriozar H se enfrentará al Torto Chiqui el sábado a las 12 del mediodía en Berriozar. También el sábado y en Berriozar, el Berriozar I tendrá como rival al Marillac a la 1 del mediodía y el Berriozar J por último se enfrentará al Beriain en Beriain el sábado a las 12 del mediodía. Y si hablamos de deportes, tenemos que dar cuenta también de las dos salidas montañeras organizadas en nuestro pueblo para el próximo fin de semana. BKE Menditaldea Aldea ha organizado la salida montañera de abril al monte Bargain de 1.156 metros de altitud. Saldrán mañana sábado, día 21, a las 8 y media desde el frontón Lanzeluce, a las 8 y media de la mañana, eso sí.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 Y con esta información deportiva damos por concluido el boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Riatia en el 100.8 de FM o a cualquier hora en internet a través de guzquiplaza.net.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 It's my new obsession. Bueno, y seguimos adelante en el magazine Berrión. Estáis escuchando el 100.8 de FM o en internet en eguskiplaza.net Y ya tenemos con nosotros a Juana Raskin de la Coral El Carrequín, que este año cumple 25 años. Así que Juana Zorionak. Eh, muchas felicidades por esos 25 años que, que habéis cumplido como coral y que empezasteis a celebrar el pasado, el pasado fin de semana. Eh, bueno, lo dicho, eh, Zorionac, ¿qué tal fue esa celebración? Muchas gracias. ¿Qué pues tal muy fue bien, esa celebración? Bien. Estuvo muy bien, eh, acudió bastante gente, eh, tuvimos eh, corales invitadas, la uh -huh. coral de Irurzun la coral de Berrio Plano, uh -huh. la de Pamplona, la, la de Media Luna y nosotros. Entonces empezamos cantando todos juntos una canción que es muy bonita que se llama Cantuz. Uh -huh. eh, luego ya cada, participó cada, cada coral con tres canciones. Uh -huh. eh, se les en entregó un pequeño obsequio a cada uno. Y después, por último, cantamos nosotros y ya para terminar tuvimos una pequeña actuación de un payaso también y después cantamos todos juntos y participó vez? también la gente de la foro eh, la Gurja Unak. Uh -huh. y... Es bien, una canción que bien. se presta mucho, ¿no? A que cante sí, todo el sí, mundo. Sí, y es, sí, sí, Digamos que, bueno, habría sido bonito, me imagino, el, el juntarse con todas esas corales, el conocerse unos a otros, aunque supongo que algunos ya os conoceríais de, de antes, pero, pero es una forma bonita, ¿no?, de celebrar el aniversario. Muy bonita, muy bonita. Y la gente como es... Somos más o menos... ...todos que nos gusta el canto y eso pues luego hay para hablar y muy a gusto... ...estuvimos muy a gusto porque después tuvimos todos juntos un lunch... Uh -huh. ...lo hicimos en el, en el colegio Mendialdea, en la escuela arriba... ...porque tanta capacidad abajo no hay y además están de obras... Entonces, en el comedor de la escuela tuvimos el lunch y estuvimos todos pues, hablando unos con uh -huh. otros y eso. Un rato incluso terminamos cantando muy a gusto y pues es agradable el, el juntarse y está muy bien. Uh -huh. Y eso y agradecemos de veras el, el que vinieran y, y nos arroparan y nos, uh -huh. Uh -huh. nos sí, a, sí, acompañaran ese día. Esa, sí, ese día. Sí, sí, tan sí, sí, sí. Eh, ¿vosotras, la Coral, el Carrequín, eh, qué bueno, qué, qué, qué piezas interpretó? Qué, ¿Qué canciones interpretó ese ese el sábado? Pues eh, cantamos la de eh, la de y una barra. Uh -huh. Eh, después cantamos la de Déjame. Déjame poco, de, de los secretos. De los secretos, un poco ¿no? más moderno y más <risa> de más ritmo diferente, que no es igual un típico canto de coral, pero está muy bien. Lo hacemos muy, eh, muy variado y muy, <risa> eh, muy ameno el concierto. Sí. Y luego la del. La de la película del Rey León, no me acuerdo el nombre. Sí, bueno, ya, ya te lo digo yo, es difícil, ¿eh? <risa> es difícil porque es un título en inglés. En inglés, Es, Está, muy difícil, es largo, sí. yo, yo tengo aquí la chuleta, lo puedo decir, es The de Lion Sleeps Tonight, que yo tampoco sabía cómo era la canción y todo el mundo la conoce como la canción de, del Rey León. Del Rey ¿no? León eso es exacto. <risa> yo lo no, lo, no, lo, no aprendo el título y eso, que ya llevo tiempo ensayando y eso, pero mm -hmm. no aprendo. No sé si es un poco dejadez, pero no lo aprendo. entonces... Como la del Rey León, pues lo entiende todo el mundo. Eso es. Y esa cantamos para el final y, y, y eso. Y... Bien, bien. Uh -huh. Carrekin no es un, un grupo profesional, no sois cantantes profesionales, eh, me imagino que habrá algunas piezas que entrañan cierta dificultad, ¿no? Para gente que quizá no está familiarizada con, con la música o que de antes tampoco tenía experiencia como cantante. Pues sí, bueno, hay piezas más difíciles, sobre todo las polifonías y así son un poco más complicadas y... Y luego, pues eh, para el que no sabe euskera, las canciones en euskera pues, también son un poco más difíciles, uh -huh. a mí me resultan súper difíciles las de inglés, <risa> pero bueno, pues eh, le tenemos que dar más, le damos más, eh, oímos mucho más veces, uh -huh. grabamos y escuchamos, escuchamos, escuchamos, nos graba la, la directora, el, cada, cada cuerda su su canción, a la, como tiene que ser, y bueno, a fuerza de oír, oír, pues nos va quedando. <risa> Supongo que vuestra directora, Nerea Aldunate, tendrá paciencia con la gente que no mucha, tiene experiencia, ¿no? Que no tiene, o que no tiene... Bueno, pues que, que previamente no ha estado en otras corales, o que, no, o que no tiene conocimientos musicales. Sí, sí, tiene mucha paciencia, y, y si hay que repetir 40 veces, se repite, uh -huh. y bueno, ya procuramos... Eh, Hacerle caso No siempre lo conseguimos Pero, pero sí, es súper dinámica Y muy, muy bien ¿Cuándo ensayáis? ¿Cuánto, qué, ¿Qué ensayos tenéis a la semana? Ensayamos dos veces a la semana Los lunes de 8 a 9 y media Y los miércoles Lo mismo, de 8 a 9 y media Ánimo a todo el mundo Está abierta la, coral, está para abierta la, la coral, hace falta hombres, voces de hombres, que tenemos un poco poco, que los, no se animan a nada. Sí, los hombres parece que no, no nos iba? animamos, nos cuesta, ¿no? Es... Cuesta, cuesta mucho. Y luego la verdad es que están a gusto, pero estamos proporcionalmente pues, muchísimas mujeres para, para la todo. cantidad de hombres que tenemos y nos, nos vendrían muy Hacen bien. Hacen falta voces graves Sí, también. o sea que animo a la gente a que... A, a, a que venga que venga qué tendría que hacer una persona que nos esté escuchando y que tenga interés en, en empezar en apuntarse al, a la coral eh, ir a uno de los ensayos directamente directamente o... igual lo mejor y hablar con pues eh, cualquiera de los componentes o o si no creo que hay en, en internet en lo que es la página de la coral uh -huh. creo que hay un contacto que Para... es Javier Randueza. Uh -huh. entonces, eh, pues eh, dirigirse a él, o si no, eso, pues lo que hemos dicho directamente, ir a un ensayo y, uh -huh. oye, pues quiero venir y ya le dirán lo, lo que... ¿Dónde ensayáis? Ensayamos en la Escuela de Música de Berriozar. Uh -huh. La Escuela de Música, bien, pues ahí tendría que acudir cualquier es... persona que quiera, que, pues que tenga interés en, en apuntarse, en, en empezar a cantar con... ...con la coral El Caerrequín... ...una coral que acaba de cumplir 25 años... ...como hemos dicho... ...que se fundó en el año 87... ...y bueno, tú de todas formas... ...de esos 25 años... ...llevas los últimos, ¿no?... ...me parece... ...cuatro años, sí... ...llevas cuatro, cuatro años, años... ...y cómo, cómo ha sido la experiencia... ...ya en estos cuatro años... ...pues muy buena, muy buena... ...a pesar de que yo conocía la coral... ...pues de principios... ...de acudir a los conciertos... ...y al director que la, que la formó... ...José Germán... Uh -huh. Eh, pues eh, no sé, no me animaba, me parecía que cuatro voces era un poco complicado y no me animaba, pero bueno, pues eh, fue, llegó el día que iba, empezaba la nueva directora y me animó mi hermana, que también está ahí desde hace muchos años, uh -huh. y bueno, pues me animé y no me pena, estoy muy a gusto y es, es no sé, es, es una cosa que disfrutas, que disfrutas. Tanto en los ensayos como en las actuaciones. Sí, sí, me imagino. Sí, sí, sí, sí, se disfruta. We move it, oh we move it, we move it, oh we move it. Long story, long story. Hablando de actuaciones, habéis hecho bastantes, eh, me imagino, en, esto, en los 25 años de andadura de, de la Coral, pero también en los, en los tuyos como integrante de, de la Coral, en los cuatro años que llevas... ¿Dónde habéis, habéis actuado, aparte de en Berriozar? Pues eh, se suele hacer, eh, por ejemplo, el día de San Francisco Javier, el día de Navarra, Pues eh, cada año eh, nos toca salir a diferentes sitios. Yo he estado en Marcilla, en Alsasua, este año hemos estado en, en Roncal, eh, yo qué sé, pues eh, vamos, eh, vamos eh, moviéndonos, luego se hace también un ciclo coral en, en Berriozar, uh -huh. patrocinado por el, el ayuntamiento y la Federación de Coros, entonces eh, es, suele ser el ciclo de tres conciertos y, y actuamos nosotros como últimos. Y, y eso se hace aquí mismo, luego en Berriozar, también por un acuerdo con el ayuntamiento se hacen creo que cuatro, cuatro salidas, que son el, el día de San Esteban, que se hace en la parroquia arriba luego en la calle Los Villancicos y después como fin de curso también se hace en la calle un concierto junto con otras, otros grupos y eso, uh -huh. y bueno, ahí vamos tirando Y eso anima mucho el, las salidas y eso, pues. Sí, también se. Eh, anima no sé, es, mucho, es, sí. es diferente, ¿no? Es sí, romper un poquito sí. con la. Es preparar con las, las cosas con, con una idea y sí. entonces ensayas siempre más a gusto. Más a gusto. Y me imagino que este año eh, tendréis más de una ocasión especial, eh, ya que se trata del 25 aniversario. Lo del sábado pasado fue solo la primera de las celebraciones sí, que tenéis preparadas. Sí, Cuéntanos sí, sí. un poco qué más cosas vais a hacer durante el año para celebrar este 25 aniversario. A ver, tenemos ideas. De, de hacer un poco presente, pasado y futuro uh -huh. de la coral, hemos empezado con presente, entonces, eh, luego tenemos el pasado en, que va a ser dentro del ciclo coral. Entonces, en el último concierto que será el nuestro, está bueno, está a idea de, de, de que vengan los, los directores que ha habido, que ha habido varios, eh, y los coralistas. Que, que pues mínimo han pasado 200 o más de 200, entonces pues se les ha invitado a que, a que puedan venir a cantar uh -huh. y ese será lo que es el futuro y no el, el, el pasado el pasado, el pasado. Los que han estado hasta ahora eso y luego tenemos idea pues en noviembre octubre o no están concretas las fechas hacer futuro uh -huh. entonces el futuro pues como es de suponer será pues algo pues eh, original pues con niños con un poco viendo a ver a dónde puede llegar pues eh, Sí, a ver el... y a ver qué cantera tenemos en Berriozar Eso, de, de jóvenes exacto, cantantes, exacto, ¿no? Exacto. <ríe> para ver. Pues que los, los chavales, eh, los, los que hoy en día son niñas y niños de, de Berriozar, pues que pueden ser también el, el futuro de, de sí, la Coral del Sí, sí, sí, cánico, sí. ¿no? Que hay mucho, hay muchos críos en, en la escuela de Berriozar, hay mucha cantera, entonces uh -huh. también hay de los que, de tipo escolanía o no sé cómo se llaman, niños y entonces, pues eh, juntos algo haremos y bueno Porque no sé eso se está preparando ya de cara más hacia final a de eso año, ¿no? sí eh, no, más a, sí hacia final pues octubre noviembre uh -huh. eh, más o menos por esas fechas noviembre muy ser. bien pues eh, Juana Raskin Eskerri Casco, muchas gracias por haber estado hoy aquí con, con nosotros. Eh, muchísima suerte en las próximas actuaciones que tengáis, en todo ese año eh, de celebración que, y, que, que tiene la, la Coral El Cajrequín. Y de nuevo, Nak, por, por esos 25 años que no se cumplen todos los días. Milla Esker. to win Bien, pues esa era la entrevista que realizamos a Juana Raskin de la Coral El Carrequín. Eh, habréis notado que se mencionaba el sábado pasado, pero la entrevista fue realizada en eh, enero, cuando se realizó la última celebración de la Coral El Carrequín, del 25 aniversario de la Coral El Carrequín, y entonces se estaba preparando ya lo que serían las siguientes fechas, las siguientes celebraciones. Una de ellas ya ha llegado, es la que tendrá lugar mañana a las 7 de la tarde en el Colegio Mendi Aldea para celebrar el pasado de la formación. Y cuando son las 9 y 46 minutos de la mañana, nosotros nos vamos a despedir. Nos despedimos hasta el lunes eh, a las 8 y media. Estaremos aquí, como siempre, con el boletín informativo en euskera y a partir de las 9 con el magazine en castellano. Así que lo de siempre, quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o en euskiplaza.net. Ordurarte, chincho, aquí están taondo bici. ¡Adiós!